Tengo ningún, ningún inconveniente en Hoy jugo una cosa más de precaución y de cuidar. Precaución, pero nos sentamos por precaución, nada más. Bueno, muchísimas gracias. No, no hay por qué. Ahí está el médico de, de este Vamos a ver si podemos ir a con Silvio. A ver si... Se puede, se puede, digo, en voz bajita y, y viene Silvio. ¿Me escuchás bien ahí, Martí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno, bueno. Gracias, Silvio. Gracias, Silvio. Disculpá que nos hayamos metido un poquito en el entrenamiento. Muchísimas gracias. Bueno, le estaba contando la audiencia que tenés esa costumbre de, de, de, de, de llamar a un jugador o dos, por grupito, por por puesto, eh, para poder dialogar individualmente con ellos. Habitualmente lo vas a Bueno, buenos días. Este, son ejercicios de rebote. ¿De rebote? De rebote, claro. Rebostando con él lo que necesitás, este, que, él, que, que él necesita, que, que busca, que quiera, y al mismo tiempo lo que él él. Este... La primera varios años me gusta porque me parece es una forma de escucharlos este y durante el partido o el día del partido es como hay algo que le decir y refrescarles y queda muy marcado porque esas son pocas horas para, para el juego. ¿Y, y la resulta, no? No, no sé si da el resultado, pero yo me siento cómodo porque creo que eh, a los jugadores hay que escucharlos porque por ahí ellos siempre ven algo dentro de la cancha que nosotros no llegamos, ¿no? Tienen siempre la parte teórica muy marcada pero ellos se lo llevan a la práctica y son los que están ahí viendo algunas otras cosas. Bueno, dos eh, series de la serie, eh, por ahora con un, un marcado en el, en el juego de... Independientemente el resultado, en el juego de 15, pudieron quedarse con un primer juego eh, pasada en la gran defensa, no estuvieron tan finos en ataque, pero el sistema de juego que tiene el equipo los lleva a ganar el partido eh, por, por sobre la efectividad del, el equipo, el segundo ya fue un poquito más soldado, eh, son partidos diferentes, ¿cómo, ¿cómo pensás que se puede hoy? Sí, yo creo que nosotros tenemos que, que mantener este, la energía y la intensidad para poder defender. También es cierto que, que Gimnasia lo va a querer hacer aquí y lo, ha, lo ha hecho muy bien todo el año. Por consiguiente, eh, eh, nosotros tenemos que pensar en un partido de construirlo siempre de atrás para adelante y abrir después tres canales de anotación. Eh, espero, digamos, más protagonismo de Clancy de Clan Aguirre y que sigan jugando mucho el pick central este de los Santos Cala. Como lo que ha hecho como eh, Comodoro todo el año, así que tenemos que traer este, la misma energía. Eh la idea y esto va con todo respeto para para los dos participantes, ¿no? Para Gimnasia y para Quinsa, que eh, depende más de que tu equipo pueda mantener el la intensidad en juego que eh, posiblemente algún mejoramiento de Gimnasia. Sí, yo un dictado de no eh, en realidad creo no pensarlo eh, de esta manera porque me quedaría como que eh, eh sería muy, muy, una situación muy eh, resuelta. Eh, yo creo que la si y la energía y poder defender en bloque, lo podemos tener siempre, y también creo que el nada siempre puede tener un partido de mayor inspiración. Eh, no veo, no veo eh, digamos, todavía con un dominador claro. O sea, que quiero ver lo que pasa con estos partidos acá como para nos revalidar lo que hicimos en Santiago. Silvio, bueno, eh, lo vimos a que estaba un poquito... Le preguntamos al médico que estaba un poquito... Eh, respirado de lo que era la práctica que estaban realizando ustedes los movimientos pero es más que nada por precaución ¿no? sí por precaución ahí tiene una molestia que arrastra en el tobillo pero como se viene rápido bueno y los cinco para esta noche como venimos entrando este Aguirre García el... no olvidate gracias Silvio muchas gracias bueno Mati la palabra de Silvio brillante enteres, técnico de, el técnico el técnico mesurado mesurado